¿Qué tal? Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bien, Jan.、Eh, a ver, Norma, contanos qué han hecho. Ocho mujeres se juntaron ahí y formaron una cooperativa. Sí. Eh, eh, mira, la, la historia viene así.、Eh, hace mucho tiempo que uno busca, le busca la vuelta para darle posibilidades a otras personas、eh, que por ahí la vida no les ha dado la posibilidad de poder o estudiar o terminar alguna carrera. Eh, o que son jefas de hogar, que se quedan solas, a cargo de toda una familia,、eh, con niños pequeños. Entonces, bueno, un día así、eh, se me ocurrió que podríamos hacer algo. Nunca se me ocurrió una cooperativa, sí me parecía que a través de diferentes reuniones y, y capacitaciones、eh, podríamos llegar en algún momento a, a hacer una. Eh, una, o una asociación o, un, o una agrupación de mujeres、uh -huh. que nos identificáramos con algo que hiciera、si、posible que pudiéramos llevar adelante. Claro, y se, bueno, y se metieron en un rubro de la construcción. Exactamente, porque、uh -huh. pensamos que, que la construcción es uno de los rubros、eh, que por ahí no está tan, tan trabajado desde el, el género. Eh, entonces eh, me parecía que. que era interesante, además yo ya había estado hablando con alguna de las chicas、eh, que、um, han estado ellas mismas construyendo、eh, alguna de sus viviendas y bueno, entonces、eh, me pareció que era interesante. Yo misma <ríe>、eh, también desde chicas i e m p r e fui muy curiosa y me interesaron ese, ese tipo de cosas y bueno, creo que eh, fue eh, toda, todos los ingredientes que, bueno, que dan como resultado la formación de la cooperativa. Eh, que obviamente、eh, tuvimos una gran mano de parte de, de, de la intendencia, de la municipalidad, o sea, el intendente se va s e charla con el intendente, se le hace la propuesta y bueno,、eh, obviamente que, se, que le interesa y bueno, y empieza a ayudarnos y acá estamos. ¿Qué es lo que producen? Nosotros básicamente arrancamos con bloques. Uh -huh. eh, con bloques de dos medidas de, de 20 por 20 por 40 y el otro sería de 15 por 20 por 40、eh, lo que no significa que le podamos incorporar la otra medida que en realidad son tres medidas pero bueno por ahora arrancamos con esto estamos、eh, proveyendo a la municipalidad porque、eh, uno de los acuerdos o convenios que hemos hecho con con con el intendente cese es de que nosotros、eh, Le damos este, bloques y a cambio de,、eh, entre otras cosas, por ejemplo,、eh, algunos terrenos sociales, como para que podamos o que las chicas、eh, se puedan empezar a construir sus viviendas. ¿Qué tipo o sea, de bloque es? Es, es, como un, ¿Es como un ladrillo adobón? ¿Es como un ladrillo común? o es un... El bloque está hecho básicamente de arena y cemento. Es como, un retac, es como un retac, algo así. Eh, claro, básicamente es eso. Igual hay, hay ideas en un futuro de, de, de hacer algunos este, experimentos, por llamarlo de algún modo, con algún otro tipo de material, como por ejemplo el telgopor, pero、uh -huh. no sabemos cuáles van a ser los resultados. Lo que sí sabemos es que esto sí da resultado, que hemos、eh, ido, por ejemplo, a la provincia de San Luis. San Luis se caracteriza en estos últimos de, tiempos por la, por la producción de este tipo de de material así que bueno nosotros creemos que nos va nos va este, ir bien y bueno después queremos ir incorporando otro tipo de, de rubros dentro de la producción dentro de la construcción perdón como sería、eh, construcción en seco、eh, todo lo que es electricidad domiciliaria、eh, albañiles mujeres albañiles、sí. eh, porque la idea es incorporar、eh, un determinado o sea no un determinado、eh, determinada cantidad de, de mujeres, sino que todo lo que se pueda ir haciendo, pero con ciertos límites. No vamos a poner 20 albañiles y que después estén tropezándose unas con otras y no tengan salida laboral, porque la idea es generar、eh, una economía social、eh, permanente como para que、eh, todas puedan eh, tener. Eh, c o m o es? El sustento de todos los días para mantener a su familia.、Claro. Eh, Norma, eh, recién decías que de las ocho la mayoría son jefas de hogar. ¿Qué, ¿Qué? ¿En qué, qué edades tienen, tienen eh, hijos? Eh? Sí, todas son mamás,、sí. somos mamás,、eh, y las edades oscilan entre los 28 a los 50 y algún año.、Mirá. Ahí estamos todas. Bien, bien.、Sí. Eh, y la, la, la bloquera,、eh, el, el aparato con el que fabrican、eh, los bloques, sí. estos, estos sí.、Eh, que se los consiguió la municipalidad, la provincia,、eh, ¿tienen no, apoyo de、no, no, la no, provincia? No. ¿Cómo, ¿Cómo lo hicieron? No, no, mira, yo te explico. Nosotros arrancamos cuando no se sé, le hace la propuesta al intendente,、eh, obviamente que el intendente、eh, se prende en la propuesta, como te dije, así que inmediatamente nosotros empezamos a. a buscar、eh, precios y lugares donde se vendían este tipo de máquinas、mm. este tipo de máquinas、eh, por ejemplo se hacen en una metalúrgica está esta que tenemos nosotros es de san luis、mm. eh, eh, entonces eh, ellos te las、mm, están provistas de para que vos como te dije le colocas los moldes、eh, de una medida de otra o de otra y bueno y ahí empezás a hacerlo Sí, sí. Sí. Y es la, y es la, la, la, la puntera, como por llamarlo de alguna manera, o la que nos facilita、eh, el, económicamente, las que nos, nos d a l ayudas, a e la municipalidad. Bien, bien.、Eh, y después, sí, después ya empezamos con todo lo que es la, la presentación de la documentación, antes el, la subsecretaría de cooperativas de la provincia de La Pampa, que los referentes son Fabián Bruna y Erika Milano. Así que bueno, nosotros estamos、eh, trabajando en forma conjunta con ellos, no te digo en forma conjunta porque ahora justamente se viene una capacitación sobre cooperativismo para que nosotros empecemos a manejar el tecnicismo de, de, de, de todo esto y además porque la idea es conformarnos como cooperativa pero ir sumando, como te dije en otro momento, otros rubros. Claro. Eh, que, o sea, es, es un proyecto ambicioso, por、uh -huh. lo menos es lo que nosotros tenemos.、Claro. Y, y decías que、eh, el municipio les va a entregar unos terrenos y ustedes van a empezar a construir sus viviendas ahí. Claro, nosotros vamos、Bien. a h a c e r el, el barrio de las cooperativistas. Mira vos. Que、bueno. se llama Fuerza de Mujer, nuestra cooperativa. Cooperativa de Producción Limitada, Fuerza de Mujer. Bien. Un、bueno. proyecto ambicioso, digo, sí, está buenísimo esto, tener la posibilidad de、eh, agruparse, de pensar en fuentes de trabajo, pero también de pensar en un barrio destinado a las mujeres trabajadoras, cooperativistas en este caso, y que、sí. además,、eh, como decías、sí. vos, son jefas de hogar la mayoría, y、Todas. con las dificultades que encuentran generalmente las mujeres que tienen、eh, niñas a cargo a la hora de. de、eh, Acceder a una vivienda social, por ejemplo.、Eh, ¿Cómo marcha este proyecto de, de, de, del barrio de las mujeres trabajadoras? Bueno, mira, nosotros en estos momentos estamos abocadas a la producción constante de los bloques,、uh -huh. porque nosotros necesitamos tener una X cantidad como para empezar después a negociar con. con... No, los terrenos los tenemos, sí, seguidos y todo, pero nosotros no podemos empezar a construir hasta que no tengamos. Primeramente, entre 8 y 10 eh, mujeres eh, capacitadas en albañilería, porque la idea es que la casa tiene que ser levantada por mujeres、mm. y tiene que ser terminada por mujeres. Por eso es un, es un proyecto ambicioso nuestro.、Claro. Nosotros dentro de la cooperativa vamos a incorporar entre 8 y 10 albañilas o albañiles, como se pueda llamar, Y después se le va a incorporar las que van a hacer en construcción en seco, porque ellas se van a encargar de eso, las que van a hacer los revestimientos y colocación de piso, las que van a hacer la electricidad domiciliaria y la plomería, entre otras cosas. Y también, después también te quiero contar que el municipio ha estado、eh, brindando también posibilidades a, otros, a otras mujeres, pero ya son dependientes de la municipalidad. Por, como por ejemplo estas que son Las chicas pintoras que están, este, se están capacitando a través de, de, de becas para, para la capacitación y formación profesional, que están está p a g a d a también por, por la municipalidad, y, y ellas、eh, seguramente que van a ser contratadas para que hagan la terminación de la pintura en las casas de estas cooperativistas. Bueno, Norma,、eh, la verdad que muchísimas gracias、eh, por estos minutos acá en Kermés. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir.、Eh... No, que contamos con el apoyo、eh, permanente de, de la municipalidad, de, de todos los muchachos,、mm. porque les parece tan raro que estemos trabajando o que las chicas al menos、eh, hayan decidido hacer todo este tipo de cosas que, bueno, que por ahí sorprende. A mí no, porque yo vengo de una familia de tres varones y yo, así que... Y, y, y criada prácticamente en el campo, o sea, yo he aprendido de todo,、eh, por ahí esto no, pero no, no, no, no se me caen los anillos para poder hacerlo. Así que nada, agradecerles que, que nos hayan tenido en cuenta y, y, y nada, solo espero que este proyecto siga adelante、eh, por el bien de mis compañeras, porque... Hay historias muy duras dentro de las ocho que estamos acá. Así que, bueno, por eso,、no. nada. Eso. Bueno, felicitaciones.、Eh, felicitaciones, Normán. Muchísimas gracias.、Eh, <ríe> Muchísimas eh, gracias. Eh, te mandamos un abrazo acá de k e r m e s Gracias. Bueno, Igualmente bueno. para ustedes. Bueno, Muchas gracias. Que、eh, tengan una linda jornada.